Lo que sí igual que cabría decir es contestar a, a Yolanda barcina ¿no?, que utiliza un poco la, la estrategia del Chipirón para, para, para hablar de todo cuando, cuando verdaderamente tiene un problema aquí, ¿no? Lo hizo con el tema de su sobresueldo, hablando de otras cuestiones, y lo vuelve a hacer otra vez ahora con el tema de los que era, ¿no? Tiene un problema con el tema de los que era la farrolla, eso tiene que responder. Y no puede salir por peteneras como ha hecho ahora con las declaraciones que ha hecho sobre sobre la representación en Madrid, ¿no? Que no se preocupe Yolanda Garcina porque cuando cuando hablemos de soberanía y en este caso también el tema de soberanía, hablaremos de soberanía con el euskera, eso será defendido no solamente aquí en Navarra que es donde estamos trabajando sino también en Madrid y no solamente por un diputado o diputada sino por siete en este caso.